También para nosotros es muy importante el trabajo colaborativo que permitió producir este material, que fue en articulación, una articulación entre la Prosecretaría de Derechos Humanos, la de Géneros y Políticas Feministas, el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género de nuestra Facultad, la Secretaría de Género del Centro de Estudiantes de nuestra Facultad y la participación de graduados, docentes y estudiantes que estaban y están interesados en esta construcción y estuvieron participando muy activamente. Así que valorizamos, eh, valoramos fuertemente esta construcción y bueno, quisimos compartirlo el 22 de septiembre porque ese día se cumple aniversario del nacimiento de Carlos Jauregui y queríamos dejar eh, este pequeño regalo en calidad de homenaje, reconociendo su lucha, su compromiso con los derechos humanos, eh, su valentía para levantar la bandera del orgullo en un contexto de más complejo para realizarlo. Y bueno, recordarlo, recordar su paso por humanidades, es también eh, recordar desde donde nosotros construimos política o intentamos construir política, eh, desde la memoria, desde una perspectiva de géneros. Eh, y creemos que, que la figura de Jauregui expresa mucho de esto que hoy nosotros y nosotras intentamos hacer desde nuestra facultad.